Continuamos en la venganza, será terrible, desde la sala Pablo Picasso, del paseo La Plaza de Buenos Aires. Tenga cuidado, no se vaya a fulminar nuestra habitual sección destinada a aconsejar acerca del uso de la corriente eléctrica, que es peligrosísima, ¿no es sí. cierto? Sí, no hay nada no. Peor que meterlo en el enchufe. La electricidad que usamos eh, a 220 voltios, Barton... Sí puede matar por paro cardíaco No se acerque jamás al transitar por la calle a un cable caído o que parezca suelto. Consejos pa un hijo gaucho. Nunca de hacer que la vida no veo un cable colgado. No. no eh, si ha no es colgado claro. no hay problema. No, no, justamente, no lo toque. Claro. Yo conocí un muchacho, eh, que no me va a quedar, uh -huh. ¿no es cierto? Que él todo lo que veía colgando lo agarraba. ¡Ah! ¡Qué manía! Este, y una tarde había un cable, había habido, no sé, ponerle una tormenta, algo, uh -huh. y se había roto un cable, quedaba colgando un cable como... 900.000 voltios, sí. eh, 920, no me acuerdo, y este muchacho lo vio barrio. colgando, lo agarró y se quedó pegado, sí. se quedó pegado y alumbraba, sí. las dos cosas de lo que habló Alejandro, al principio alumbraba sí. y después el fuego, y después quemaba, como los eh, acetas de la tebaida, sí. y estaba en la puerta de una heladería, Y el tipo se veía como un arco voltaico así, ¿no? Le temblando, color azul en lengua, y todos se creían que era la propaganda. Sí. Lo confundieron con los muñecos inflables. Claro. Ah, sí. Y nadie o sea, lo despegaba. Nadie lo no quería pegar. Y quedó ahí en quedó la ahí, sí. Quedó ahí sí. varios días hasta que se dieron cuenta que no era un cartel, que sí. lo sacaron. Sí. De la tarde. A otro muchacho eh, lo sacaron. Sí. Lo sacaron, pero yo Eso no fue acá en la Argentina, fue en Montevideo. En Montevideo eh no para que había corriente continua, vio que te quedás pegado, eh. Sí. Y un muchacho también agarró un cable pelado por hacer una gracia, dijo, "Hay un cable pelado" y lo agarró. Y se quedó pegado. Y vino otro a sacarlo y se quedó pegado. Sí. Y vino otro a sacar al tercero, al segundo y un cuarto y un sexto y cuando se llenaron con una cola de 10 cuadras ...de gente en el barrio del Cordón que quería sacar sí. al primero, en realidad. Hasta que el último, por suerte, cachó el otro cable y ahí volvió la luz al barrio. No, ah. vino un señor con un palo. Ajá, ahí un perro. Ahí sí. ¿No los usaron de guirnada de del carnaval ahí en no, Montevideo? No, no. Por más que usted quiera hacer una gracia... Sí, de esa pobre gente. No. Y con el palo vino que eso le pegó. que nosotros lo conocemos. Sí, que estaba muy acostumbrado a sacar gente así electrificada. Sí, sí, sí. Eh, el, el, el Washington Rodríguez sí. con ah. un palo sí. y no en vez de sacar al último lo sacó el primero claro ah. y no lo tocó lo tocó con un palo y lo desenganchó sí. y salvó a todo el mundo porque ya quedaba más o menos había más gente en Montevideo ah, ah. en esa fila de fulminado que fuera sí. y ya Prácticamente toda la población iba a quedar fulminada, sí. imagínese. Menos él, menos mal que no lo agarró durmiendo, porque si no... Y él con el palo lo Nacho. salvó a todos. Y hay, eh, bueno, hay un hay un, una plaza, creo, una ¿no? plaza mejor dicho, en el, en el Parque del Prado, hay un, una estatua, sí. <coughs> igual si Rodríguez, con un palo con en la mano. En homenaje a quien salvó a la amistad de la población de Montevideo. Sí, exactamente, y creo que es lo el 7 de marzo, creo que... Sí, se 7, festeja el 7 de, el de marzo. marzo es la fiesta sí. municipal del palo sí. eh, todos se disfrazan del Washington Rodríguez y van con un palo y ah, no sé. eh, en un momento cortan la luz, son 10 minutos que cortan sí. la luz y hacen y una sí. ceremonia muy linda que se agarran todo de la mano y empiezan a hacer como que están como electrificados que están y viene y viene uno disfrazado del Washington Rodríguez con un palo sí. y los y eligen también la reina del palo sí. eh, Claro, porque esas fiestas populares, como la fiesta popular del palo que usted escribe, después empieza un poco a desvirtuar, ¿no? La gente olvida de cuál fue el origen de sí, la señor, celebración, ¿no? Sí, y empieza... Eh, sí, que no era un palo. Empieza la industria de la banalidad, sí. empiezan a vender palos de plástico. Sí. Empiezan sí. canciones sobre el palo de Washington sí, sí, y sí, como saludos a la población de Montevideo. Pero Coreografía es, es, con la gente sí moviendo, sí. que es, Lo que era una fiesta de Dioniso Se convierte en... Ni tortaza sí. <risa> ¿Y usted toma, toma precauciones? No, por otra parte, pero que es sí. una cosa eh, me, me, Comercial, ¿me entiende Que está cobran entrada, todo ¿no? Claro. claro, no es lo que a mí me dijo Un muchacho de Montevideo sí. eh, La fiesta del palo no es lo que era dijo, No Dijo, mientras caminaba como con callos plantados Sí Washington nunca quiso ser homenajeado, lo invitaron nunca, al Congreso. A todo, no desapareció, sí. desapareció ese mismo día con el palo, lo fueron a buscar, digo, eh, aquí estoy, dice y el palo, eh, no. Es, <risa> y dice, Venimos a buscarlo en nombre de la Cámara de Diputados, que le queremos sí. dar ese, el título de ciudadano, eh, ciudad, son dos títulos, de ciudadano y ilustre. Sí. <risa> ciudadano ilustre. Bien, y, y nunca lo quiso no recibir. Dice, no agarro ninguna no. de las dos cosas. Dice, yo no agarro nada y se me quedó pegado. Yo ¿eh? agarro, ¿no? dice esto. <risa> claro, claro. Y agarro un palo y se fue a salvar otra ciudad. Sí. Qué bárbaro. Y un héroe anónimo. Y, y a partir de ahí, le, por ejemplo, los chicos, ¿cómo viven la, la celebración del palo? Les van enseñando desde muy chiquito. Desde que, muy chico, que, que la, en la con los dedos en el encho, fue primero que te enseñan en Montevideo. Le metes un palo en la mano, un palazo... Sí y lo saca sí. por eso en Montevideo es muy difícil el trabajo de los electricistas porque hay una cultura de sacarlo de, al de sacarlo al tipo cuando está trabajando ahí viene sí, la señora a... misma que lo llamó le mete un palazo de sí, electricistas y lo sí, saca, verdad. se va a fulminar sí. sí. vienen los nenes, le el palo y dicen, soy Washington sí, sí, mamá, sí. soy Washington para que siente que es un orgullo claro Además, qué curioso, digo, como rasgo cultural, quizás se, se han desarrollado, por ejemplo, deportes que se usan palos como el hockey o el, el polo mismo. que el, el, el béisbol. ¿Tomaron un desarrollo particular por este rasgo cultural? No, pero no, cultural, otro, lado, no? No, no, no, no. otro lado. No, no. Acá lo único que hay es una cosa así de escolar, de ejemplo... Eh, eh, se, se ha buscado, se lo digo como incluso como secretario de cultura de, la sí. de Montevideo, eh, se ha buscado más bien lo edificante, mm -hmm. eh, eh, lo solidario. Es decir, el palacio del Washington es eh, eh, como romper con la cadena sí. de los que uno tras otro se iban fulminando. pensar para que para ayudar al otro al Washington nada le costaba señor. Permanecer en su calle y con el palo eh, donde quiera, ¿no? O sea, me pasa que hubo, hubo se, época que vida, se, se usó que yo, en campañas políticas, sí, por ejemplo, sí, no sí, te quedés sí. pegado y aparecías Washington con el palo. La corriente continua del oficialismo, sí. cosas así. ¿no? Se utilizó mucho. Palo y palo y todas esas palo cosas. Palo y palo. Ahora, palo, sí. por ejemplo, en las revistas infantiles veo que salen las figuritas de los próceres. Sí, sí, y está y, el Washington y... con el palo, es el 15. Sí, sí. Ah, ese es el 15, ¿y sí. no viene el palo de regalo para los chicos? Por viene ejemplo? también, viene, sí. viene. por eso digo que se ha analizado esto claro. A todos que... lado se sacó uno de los claro. números, vio que, que cada número de la lotería tiene un significado uh -huh. Y se sacó el 28 que era Los Cerros y ahora es Washington el 28 sí, Washington. En un homenaje que le hicieron un homenaje que le hicieron, ¿no? pero sí, bueno, bueno. No, no viene al caso Señora, aquí vamos a los consejos propiamente sí, dichos no. ya de la Argentina ¿no? Sí, Uruguay, porque... Donde la gente le tiene menos miedo a la electricidad por... El alma del viejo Washington los protege. Señora, nunca desenchufe un artefacto tirando el cable. ¿Y cómo lo va a desenchufar? Claro, claro. ¿Cómo lo va a desenchufar? Yo en casa tenía la televisión en la pieza y la desenchufaba sacando la patita sí. y con los dos dedos... Este, principales. Sí. la agarraba el cable y tiraba así, se apagaba la sí. televisión. Es más, en una época no le funcionaba el botón del encendido y lo aprendí, lo apagaba de esa sí, manera. Sí, de esa manera. Sí, pero eso es muy inseguro porque siempre eh, cualquier artefacto, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Cualquier artefacto eléctrico eh, se desenchufa así, ¿no? Tirando. Sí. sí, pero hay formas y formas de tirar, porque usted como está describiendo un tirón demasiado fuerte, eh, puede ser riesgoso puede desprender chispas, además usted va horadando en el agujerito del enchufe y ese agujero se va agrandando ah, ¿sí? de manera tal que va haciendo eh, poco si contacto, riesgo que le baila cualquier enchufe sí. le baila todo prácticamente una caverna dices, sí, que sí, queda. Sí, una... lo que se llama entre los electricistas una cacerola claro entonces el enchufe cagado Usted, por ejemplo, en su casa... Buenas tardes. Buenas doctor. tardes. ¿A dónde llamaron a una electricista para, no sé si era para agrandar o achicar, no sé sí. qué? Sí, mira, a mí me, me bailan todos los enchufes. Ah, eso, sí. era una fiesta. Tengo <risa> tengo todos los agujeritos agrandados ah, en cada... ¡Oh, habitación. qué feo! eso vio porque, qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? No invite gente por ahora, ¿eh? No, no, imagínese que es yo un le voy riesgo. A dejar, eh, primero se lo voy a arreglar, ¿no? Y después le voy a dejar un gel. Sí. Uh -huh. <risa> para, para enchufes triples, para hablar sí. tirando sí. como un loco que se pelan los cables, mire Yo le voy a hacer este de nuevo los enchufes porque a sí. achicar no se puede. Ah, no, usted no me puede achicar los agujeritos. No, no, no. no. El no, enchufe no. que se agrandó. No, si no, ya, si no, está. No. Me sí. Es mi ayuda Es más Capaz que viene una electricita y dice yo se lo achico No le no creas crea. Si viene un tipo y dice yo se lo achico no. No le crea. Yo se lo agrando puede ser sí Es que yo el problema que tengo aquí Es que tengo pocos enchufes para tantos aparatos Ah, sí, ah, se necesitaba tanta agua Para enchufar para tanta heladera, ¿no? Sí. Pero entonces tengo que, que apelar a triples, dobles, claro, zapatillas Y eso, eso es pan para hoy, incendio para mañana Sí mm. Guarda con las zapatillas sobrecargadas ¿eh? Sí Oh Mira, A un muchacho sí. se le sobrecargó las zapatillas Sí Estaba durmiendo este muchacho Sí eh, Todo eso produce algo que no le puedo explicar porque para Sí, eso porque para eso nosotros, nosotros fuimos a la facultad y este, No, no Estudiamos ah. electricidad en Puang. Claro. Sí. Eh, el en Puang y yo por el Tony. Eh, en sí. la revista El Tony es un curso. Y, bueno, en una palabra, se produjo una sobrecarga de la casa. Toda la casa estaba cargada. Sí, pasó casi un enchufe. Fue cargando. ¿Pero qué? ¿Las paredes? Las en los paredes, todo, todo. La ropa. La ropa. tipo se podía poner un saco que... Él colgaba la ropa en... Era un perchero y en el saco empezaba a ver el fugitivo. Sí. Y en el baño se también. Se le entremezcaron. No, en el ah, baño era todo un arco voltaico, por lo que Sí, sí. Entraba siempre... ¡Ay! Sí. ¿Y cómo...? De... Y, y él decía que era la personalidad de él. Claro, dice, él se echaba la culpa. O sea, ah, sí. Como soy muy complicado. Y yo soy muy enérgico, muy sí. intenso en todo. No, le digo, pero mira que... Sí. Yo acá que no, sí. no me parece que sea una cosa regional. No se podía pasar por la vereda porque no. de la fuerza que radiaba la electricidad vos querías encarar por la vereda y te, te empujaba sí. la pared. Sí. Pero qué bárbaro. Y eso y por ejemplo tocar el timbre tampoco. Sí, sí. Ah, tocar no? el timbre sí. Sí, porque no estaba sí. enchufado a la zapatilla sí, el timbre. ¿Por qué no, no va a tocar el timbre? Sí, no, no van enchufado. Sí, sí. No, el no, el no, el timbre no vibraba. El timbre estaba siempre tocando. Ah, para que no hubiera sí constante. Tiempo, y este muchacho no entendía, no entendía no. y decía, "No, está todo bien" y salía a ver quién era. Sí. Y entonces que tenía Y creía que... que eran los chicos que... sí. Había vecinos que paró no de solucionarlo, se le paraban en la puerta como la, que eran ellos. que eran ellos. Porque el tipo claro. tenía miedo que se volviera loco. Claro. "¿Qué tal? Somos nosotros." Un tipo muy querido. Él quiere y nada, que solo se... saludarlo. Saludarlo. saludarlo Anda bien. Mal. Sí, de sí, decía el timbre. Ya vino cinco veces, y, no importa, y sí, sí, para a ver. Se hacía así con la mano y salían rayos como sí. a Benjamin Franklin. Y, y tenía todo funcionando además del timbre, digo, por ejemplo, la licuadora. Todo la le funcionaba en la misma zapatilla, todo chupado en la misma zapatilla. Yo entraba y sentía la licuadora. Yo en el televisor, yo le hablaba, todo. Tenía una máquina de esa, de, de, de, de la pelotita, sí. eh, y andaba sola. Sí, la Nitax andaba sola. Sí, la, máquina, pullover, vanora, eh. la máquina de tejer sí. estaba bueno. en un estado de perpetua bufanda. Sí. <risa> <risa> <risa> Nunca no le, le pudo cambiar parar, el puro. No le podían parar y tenían sí, camiones bufando. y camiones sí. de lanas disma. Sí y luego no bueno, una bufanda que tenía como 6 cuadras. Sí, después la cortaban y la vendía. Y él, y le daba no sé qué, cada tanto cortaban y la mujer la vende se vende en bufanda, sí. toda con una letra movida, ¿no? <risa> claro, una mujer una santa. una santa. Yo que ella pobrecito. lo dejo, ¿sabes cómo? Sí. Eh, eh, me tenés podría vos, vos y tu y tus guatios. Sí. <risa> Y, de, ¿Y la mujer también eh, padecía de todo esto? La mujer estaba ya como parte. loca, le salían chispas de... de <risa> Ahora, tropa. ustedes eh, que se especializan en esto, ¿le, le solucionaron el, el problema? Y él sí, porque eh, él es... Hasta ese? aquí a que nos llamó a nosotros. Sí. Sí. Ah, con no seas humilde, es uno de los mejores electricistas, habían ido varios y sí. ninguno pudo resolver el dilema. ¿Y ustedes sí? Sí, sí señor. Yo soy el ayudante, acá el especialista es el Eh, consultamos, ¿no? Sí. digo, ¿probó cortar la luz? Sí. Así se quedó el tipo. Así. No había probado. No había probado. No, pero no podía cortar la luz. Entonces la dejó de pagar. Sí. Eso fue lo que dijimos nosotros. <risa> y se la van a cortar de allá. Sí. Decimos, ¿no? De la base. Sí. Este... Y efectivamente, un día, eh, un día le cortaron ni se dio cuenta porque estaba tan cargada la casa sí, que, que tardó seis años claro. us usando las obras de sí. la, de la luz que tenía. Y para la empresa de suministro eléctrico, una gran pérdida además. Una gran eso. pérdida, el mejor cliente que tenía. Sí. Y, y disculpen ustedes, yo observo que ustedes tienen los cabellos muy rizados. Eh. Sí, sí, efectivamente es por la electricidad. La sí. electricidad te hace... No, es cierto. Te enrula el pelo. Te lo enrula, yo no quería decir. Sí, pero hay que decir. Eh, no. te lo enrula. Se sí. lo deja enrulado, ¿Usted quiere deja. saber si un electricista es bueno? Eh, mire a ver si tiene los pelos enrulados. Sí. <risa> Mírelo, yo lo primero que hago cuando viene, cuando quiero tomar algún dependiente o algo de a ver, sí. digo, muéstreme los pelos. Sí. A ver si los tiene enrulados. El que viene con pelo lacio del no otro no, lado. Oh, no. Ese no mete mano. No, no. Es interesante eso, ¿no? Porque ¿qué otro rasgo tiene un buen electricista? ¿Deja secuelas físicas el, el contacto permanente con el voltaje? Sí, señor. Sí, sí, muchas. Y muchos quedamos ahí, ¿eh? Sí. Muchos quedamos ahí. Hemos perdido muchos compañeros. Sí, muchos compañeros. ¿eh? Dan la vida por la electricidad. Dan la vida por, eh, por vol. Sí. Hay compañeros que, que, que fallecieron por una plancha, sí. mire usted. Y no lo reconocen, ¿eh? Porque muchos, yo lo voy a decir, muchas personas... ...para evitarse la denuncia y todo. ¿Sabe lo que hacen con el compañero que se fulmina? Lo sacan a la calle. Sí. Esperan... Sí, señor, lo, bajo, ¿no? lo barren, mucho lo barren. Marido, Espera que venga el marido, lo ponen ahí abajo de algo... Sí. ¿no? ...para que no lo vean, porque viene alguno de visita... ...y dice, ¿y este muerto? Y dice, es el electricista. Sí. <risa> y no sacan Entonces casa. lo esconden primero, y cuando viene el marido dice... ...che, mira lo que pasó, dice... ...vino el electricista y se fulminó acá, ¿qué hacemos? Y oh, espera que se haga un poco más de noche... Sí. Y donde nadie nos ve, lo tiramos ahí en la esquina. Sí. O, se, o se, la, se lo ponemos a la de al lado. Se lo ponemos tocando el timbre, <risa> ¿estás parado? Y empieza y a funcionar el timbre. Y esa sí. es, es la vida del electricista. Es muy sacrificado. Es, eh, yo a veces cuando entro, le digo, señor, usted no me va a... Ir. Si me llega a pasar algo, Dios no permita. Eh, le digo le doy la dirección porque no le avista a mi señora a la esposa. Eh, y yo, eh, lo agarran con asco, como diciendo se iba a pasar algo que me importa pero nosotros ante cada acción ante cada momento nos, nos estamos jugando la vida mire yo le voy a contar mm. lo que me pasó a mí a mí me dieron por muerto una noche sí. yo fui eh, dice no me arranca la heladera me dice una señora por teléfono muy bien le digo enseguida voy eh, o mejor dicho dice me arranca pero para enseguida pero yo ya había cortado <risa> Entonces llegué me lo volvió a decir, ¿no? Sí. En realidad yo no sabía que antes me lo había dicho. Ah. ¿Se acuerda lo que le dije? Le dijo la señora. Eh, no, le, dijo, le dije... ¿no? Bueno, entonces yo meto la mano en la heladera y me da una patada... Sí. Eh, la señora, ¿no? Sí. Que me anda tocando la manteca, le dijo la <risa> señora. No, eh, la heladera y y quedó desmayado sí, lo tiró contra nada lo, lo tiró ahí eh, como a tres metros y caía sí. los ojos para atrás sí. parecía que estaba enamorado sí. y la señora así se hizo cuando uno se enamora que mira uno antes de besarla la mina eh, y la mina pone sí. los sí. ojos para adentro sí. igual estaba yo el mismo efecto todavía la vieja se, se me vino así me dijo <risa> eh, vos también me <risa> sí yo también te, te amo claro. y como vio que yo no hacía nada y y este es sí Y me dio por muerto. ¿Te crees que me sopapeó o que me dio algo? No, no. Me tiró ahí cuando no, vino no. el marido. Eh, me empezaron a, a llevar. Me ¿De a las patas? De las patas. Me tiraban de las sí. patas. Y es feo que te tiren de las patas. <risa> <risa> que lo tiró de las patas, claro. claro. Y, y justo en ese momento vuelvo en mí. Sí. Resucito. Eh, el susto que se pegaron. ¿no? Sí. Porque yo le dije, un momento oh. Ah. Oh. me soltaron y salieron rasgando sí. que yo todavía ni le pude decir el discurso que tenía preparado a ah, usted tiene preparado un discurso para esas ocasiones no, pero ahí me pareció que el viendo adecuado. que yo estaba resucitando era el momento sí, sí. si no decís un discurso en el momento de resucitar claro. ¿cuándo lo decís? no, no vas nada. a ir a hablar por los 25 claro, años o claro. te la medalla por 25 años de trabajo no. arrepentido de mi muerte regreso Y empecé a decidir Y sí. las, salieron rajando ¿Y vio las cosas distintas después de una experiencia así? de Sí, de volver de, vi de las cosas límite? distintas sí. ¿Se acuerda? Oh. Ah, estaba bueno sí. por Dicen que hay una luz, un túnel de luz eh, que Yo no vi, no. no vi nada Pero le cambió mucho el carácter Me cambió mucho el carácter Más que nada porque de la patada había quedado medio mormoso sí. Entonces no tenía energía para ser malo No Porque para ser malo hay que tener mucha salud. Ajá Entonces como andaba medio, sí, estaba como medio achacado, me dice bueno, porque no tenía otra sí. alternativa. Por Pero ejemplo, lo, dice... lo llamaba para cambiar un enchufe y le cobraba lo que correspondía. Ajá. ¿Pero usted quiere decir que la electricidad hace buena a la gente? Efectivamente. Sí, señor. Ya lo dijo el pastor. Sí, sí. Nosotros vamos a un pastor, ¿no es sí. cierto? Sí. Eh, todos los sábados vamos a sí. las 10 y a las 3 de la tarde sí. Ahí en la calle Corrientes, sí. cerca de sí. y, y este El pastor de los electricistas es, es El pastor de los electricistas Que te da como un saque sí. eléctrico Te toca y te caes para atrás toque, El tipo tiene con una mano agarra un cable peleado Con la otra te agarra a vos te toca así, vos decís... ¡Ah! Oh, ¡Fuera el demonio! Y pues si lo te sabes, y por lo menos con este chispazo <risa> que me dio. Eh, yo me convertí, me convertí varias veces. Sí. Me convertí, mm. me acuerdo, un sábado me convertí al budismo, ¿se acuerda? Sí, perfectamente. Y al siguiente, eh, sí. al cristianismo. Sí, porque eh, todo no se puede, ¿no? Claro. claro. ¿Y, y ahí, por ejemplo... Te van convirtiendo de a poco ahí. Te sí, te van cruzado. acercando, te van acercando. Y nah, decís, mire, soy... Eh, Budista, la maestra Bueno, mire, primero lo hacemos sí. budista chino, después lo hacemos hinduista, sí. después este eh, lo hacemos este panteísta, sí. eh, le la cien, radical cien intransigente y, y, y, y católico. O sea que hay un camino hacia la iluminación, no, se alcanza sí, el gervana. Efectivamente, eh, eh, efectivamente, hermano, eh, usted lo ha dicho. <risa> Hoy hay un camino que nos conduce a la felicidad. Sí, hermanito. Está enferma. Sí. El camino de la pila de la felicidad te va a curar. Le echaron de lo laburo. Sí. La pila de la felicidad te reintegrará, te haré, hermana mía. Sí. Hermana mío ¿Y la electricidad? ¿Que todo no le sale? ¿Le parece que le sale otra cosa? Sí. La pila de la... Hermano. ¿Y a quién tengo que adorar? ¡Quiere hacer un viaje no lo hace! Sí. La pila en la... el viaje lo hará. Doy testimonio yo. Le agarra uno de al lado, le tiene envidia, le reseca para todo el viaje. Sí. viaje! Eh la pila de la electricidad también Hay que adorar a la electricidad. Che, sí. hay momentos donde pastor. ya no hace falta ni palabras con el pastor, ¿eh? Directamente. ¿Y qué? ¿Y salen todos, eh, me imagino, muy energizados de ah, de... Ah, de... ¡Ah! ¡Cómo sale la gente! Salimos de la calle corriendo, corremos hasta Dorrego, por lo por menos. Sí. Recién paramos en Dorrego. Sí, salen por corriente derecho, <ríe> sí. rebotan contra el paredón de la chagarita y vuelven caminando para atrás. ¡Ay, la energía! ¡Ay, sí! Y eso no es riesgoso, ¿no? Es una cuestión de fe. Eh. Porque yo quiero que me pase algo en mi vida, un cambio de rumbo rotundo. Cuidado con los cambios rotundo de rumbo. No sé qué dirá el pastor, pero... El pastor no quiere cambiar eh, rotundamente el rumbo. Y va a tener que hacerle agarrar el <risa> la espilda de la fe. ¿y dónde está la pila de la fe? Uh, mm. oh. creo que la puedo percibir qué suerte eso ya es un comienzo antes que nada eh, ¿por qué no nos pedimos una contribución? Y uno más. porque mire después se fulmina y no sí. contribuye ¿vieron cómo son? sí antes de que toque nada pidámosle uno más el diezmo Mira, hermano, lo conoce a Diego. Sí, claro, usted dice que yo tengo que hacer un, un aporte. Eh, poniendo estaba la ganso. Acabo de perder el trabajo, pero ya le dije eh, que... Pero habrán dado indemnización. Mire, ahí sonó la pila de, sí. de la una y media de la mañana. Ponga acá en el tacho la contribución, con una mano en el tacho y la otra aquí en este cable pelado. Aquí, aquí, tranquilo. Aquí. Nos vamos a ser millonarios. Pausa.